fin de semana es el, la fecha puesta, si bien eh, algunos ya empezaron, otros seguirán la próxima semana, pero es como el momento culmen de la colecta, porque es el fin de semana que las colectas se hacen en las misas, uh -huh. entonces este es como que es la fecha puesta. Claro, eh, bueno, pero la gente ya está colaborando porque también lo mencionábamos desde esta, desde que comenzó esta semana ya en los colegios eh, se el, fue también convocando a los chicos a que podían colaborar en las parroquias también se, eh, se llevaron los sobrecitos, ¿verdad? Sí, los sobrecitos se entregaron eh, durante la semana y el fin de semana anterior de manera que en la entrega en la misa sea ya se la gente vaya preparada con el sobrecito y eh, en el momento de la colecta se entrega el sobrecito. También se entregaron en las escuelas, uh -huh. y mm, en las escuelas nuestras, católicas. Eh, en el resto de las escuelas creo que han puesto alcancías y yo he visto alcancías en algunos comercios porque eso lo manejó cada parroquia en su radio pero ayer fui a un comercio y estaba sobre el mostrador, la alcancía con el, con el afiche forrada de manera bien identificada. Claro, eh, bueno, el lema vamos a recordarlo, construyamos juntos una patria sin, sin excluidos, excluido. ¿no? Eh, sin excluido. Qué lema, ¿no? Que va mucho más allá de, de, de un conjunto de palabras. Sí, aparte, digamos, cada palabra del lema es súper pensada, Eh, en, el, en la carta con que la presenta Monseñor Vargas Lló, el obispo de Merlo Moreno, que es el presidente de la Comisión Episcopal uh -huh. de, de Cáritas, eh, él decía el tema de construyamos, que nadie se sienta que está fuera del construir esa patria, y lo uh -huh. vamos a hacer entre todos, porque por ahí todos muy rápido señalamos con que aquel tendría que hacer tal cosa, Y todos podemos hacer algo. Entre todos, los poquitos se hace mucho. Claro, tu aporte es necesario, ¿no? Claro. Por pequeño que sea, todos podemos colaborar. Todos podemos colaborar. Aparte, uno cuando piensa en aporte, está bien, la colecta va más que nada al aporte económico. Pero en Cáritas se necesitan aportes de todo tipo. Eh, muchas veces es solamente un poquito de tiempo. Uh -huh. Eh, en las cáritas de nuestra ciudad, en varias de ellas, hay apoyo escolar, por ejemplo. Eh, para brindar una horita por semana no se necesita eh, dinero, se necesita poder disponer del tiempo. Sí, la solidaridad, no, asistencia a las necesidades que eh, lo mencionabas, son de salud, de vestimenta, por supuesto de materiales eh, econ económicos también, de lo que tiene que ver con los recursos, pero también con eh, el tiempo, como lo mencionabas, la contención, el, el estar. El, ¿no? Claro, el, el ayudar, el escuchar, el acompañar. Eh, todo eso son tareas que por ahí se van dando desde las caritas y que para poder llevarlos a cabo se necesitan voluntarios. Claro. Digamos que Cáritas brinda asistencia, eh, pero además ayuda a que diferentes familias, por ejemplo, generen microemprendimientos. También. O sea, van más allá de un asistencialismo. También, también. Es decir, se tiende también a eso, porque es mucho más digno ayudarle a alguien a, a conseguir lo necesario para vivir que dárselo. Digo, uh -huh. es una cuestión de dignidad de la persona. Claro. Eh, todos tenemos el deber y el derecho de poder ganarnos dignamente la vida, no que nos la, nos la den servida. Eso es una realidad y que, bueno, día a poquito se trata de modificar eh, y el aporte de caritas es, sin lugar a dudas, eh, importante, muy importante es, importante. es muy importante. Eh, esta colecta, Elsa, se desarrolla todos, los años, todos en, los años en todo el país y vamos a recordar, si bien ya lo hemos mencionado, vamos a recordar cómo se divide lo que se recauda. Se divide en tres partes. Una tercera parte queda en la Caritas de la parroquia. Otra tercera parte ingresa a Cáritas diocesana que lo destina <ríe> perdón, para eh, colaborar en algún momento que una Cáritas tiene un proyecto que la supera o para colaborar en los casos que hay problemas grandes. No sé, Dios quiera que no nos pase, pero cuando la inund las inundaciones en Olavarría... Las cáritas colaboraron y Caritas Diocesana colaboró con las necesidades que aparecían, uh -huh. por decir un detalle que recuerdo. Y eh, la otra tercera parte a Caritas Nacional, que lo destina mm, a, a los proyectos, apoyar proyectos eh, que presentan las distintas cáritas. Porque también, Agustín, es importante decirlo. Nosotros vemos nuestra realidad y vemos cosas terribles, pero nuestra realidad está muy lejos de ser de, de las realidades de otros lugares de nuestro país. Es cierto. Eh, en las caritas del Norte tienen que cubrir necesidades, pero súper básicas. Y, y, bueno, y en el Gran Buenos Aires también hay cosas muy difíciles en todo el cinturón. Uh -huh. Este eh, tal vez mucho peor que lo nuestro uh -huh. desde ya a nosotros nos duele lo que nos pasa pero digo hay realidades tremendas las realidades que se pintan en el en el afiche son de terror sí. Sí, sí, es cierto. Son eh, son muy duras, muy duras ¿no? Muy, duelen, muy duras, muy, es cierto, muy duras. es cierto, duelen. Eh, Elsa, bueno, en la jornada de hoy eh, habrá actividad también eh, en las calles. Habrá callejía este fin de semana o no. ¿Cómo se va a instrumentar? Sí, sí, después de las dos y media de la tarde. Después de las dos y media. ¿En qué sector, eh, Elsa? Eh, prácticamente está cubierta toda la ciudad. Cada parroquia um, diseñado cómo se va a movilizar. Va a ser hoy y mañana, pero prácticamente en toda la ciudad va a haber, van a pasar, normalmente son los jóvenes con alcancías debidamente señalizadas, uh -huh. los chicos van o, o las personas que la hagan van a llevar o, o bien el distintivo de Cáritas o bien el distintivo de la parroquia a la que pertenecen. Bueno, una buena eh, oportunidad una vez más para demostrar a Olavarría que es solidaria ayudar a los que más eh, lo necesitan porque todos podemos necesitar, ¿no? Y es bueno dar una mano. Eh, una cosita más, si me permitís. Claro. Que Por sí. ahí, si alguna persona no tiene disponibilidad de dinero, no puede dar dinero, pero quiere dar un alimento o quiere dar una prenda de vestir, eh, de todas maneras se va a recibir, ¿eh? Aunque la colecta tienda dinero. Uh -huh. Lo digo porque, como van a recorrer las casas por ahora y alguien dice, yo tenía estos alimentos para dar, eh, los van a recibir porque, de todas maneras, están apoyados la mayoría con vehículos, así que mm, se recibe. Excelente, vale la aclaración entonces, además también tener en cuenta que si bien este fin de semana es eh, quizás el, el momento especial de la colecta anual de Cáritas, Caritas funciona todo el año, tiene necesidad de los 365 días eh, y siempre se puede colaborar. Siempre se puede colaborar en todas las Caritas de todas las parroquias. Hago otra aclaración y estoy abusando, pero eh, ¿hay alguna parroquia en barría que no tiene caritas que funciona como caritas en la parroquia. Eh, de todas maneras, la colecta la hace porque la parte que le corresponde a, a la parroquia hace una donación que el padre en su momento dirá a, a dónde la, des, la destina.